Yeah. There's a girl who puts good foot on show. Is desperate for her father's love. Believes that hand beneath the glove is what she needs to hold. But so she doubts her husband's She decided she is muddy, evil the land of queen, As she pleads, an outside in the cold. The backdrops peel and the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors tell if the show is true. Simon looks with the cues of a close smiles At last in 1998 show The talk song, no one ever sings The curfew cross line, the comedy divine The bulging eyes of puppets Snow by screen me cago en el que como siempre para variar no tira de mano hay que hay que pegarle un par de toques para que ande Ay, cosas de la entropía no veis que vos decía la semana pasada que la entropía se lleva apoderando poco a poco de la emisora sí así sí, las cosas la entropía apodera poco a poco de la emisora la miseria apodera de la ciudad qué sé yo esto esto un día os recordéis vos ahí no sé habrá que, que habrá dos hermanos o tres que que que contaba yo eso del mi Martes Negro pues hoy yo un día de esos también que no, yo no digo nunca que yo un día de esos que val, me, valía más no levantarse la cama ¿eh? yo un día de esos que había que levantarse la cama marchar por el, pico el monte y esperar allí a que se pusiera el sol ¿eh? porque vamos estoy que me lleva a Dios y yo una pena porque tenía esta noche preparado un programa muy guapo ¿eh? que voy a ponerlo igual Las canciones que trae, voy a ponerles igual. Un programa, en vez de, de soltar tanto, ¿eh? de suavallar tanto como fego yo siempre, lo que iba a hacer ya era poner un mugollón de música. Debo traer hoy una docena de, de, de cantarinos, por lo menos. Dos descartos, guapos, ¿eh? Hoy estaba yo... Además, mira... Yo, yo un día de esos que estaba... Yo contento que decía... Mira, hoy, hoy voy a poner música guapa y tal... Y voy a juntar aquí dos cosas que me, dos cosas que a mí me encantan... eh, A mí gusta me gusta la de Dios el ska... Y gusta me gusta la de Dios... Les lingües, los idiomas... digo pues voy a poner un montón de, de cantar este ska... Pero cada uno que sea en un idioma... eh, A que sea sí, a que paz prestoso... eh no, Paz prestoso y ye... Coño, claro que ye... Lo que pasa que... Ahora mismo, entre, entre tema y tema... voy a ir la de dios voy a bailar la de dios porque tengo un cabreo que no me veas no os voy a decir por qué ni os importa a ver, voy a andar yo aquí contándoles mis cosas bueno y a lo mejor si sí lo digo que qué sé yo pero bueno eh, eh. bueno en caso que voy a empezar hoy voy a empezar ya rápido coño tengo hostia no dice ni siquiera que programa y este ni que emisora digo que estoy fartuco de decirlo digo los tres hermanos digo yo que tendrías que, que tenerlo aprendido ya no ¿Eh? Estoy en Anedonia. Estoy en Radio Cucarache. Y en Radio Cuca. La radio del queso de un kilo. ¿eh? Radio queso kilo punto orgasmo. Vale. Escucháislo en el 107.3 de la frecuencia modulada. Si os da la gana, por analógico. Y si os da la gana también, escucháislo por internet. ¿eh? En la nuestra página web. Y www.radioqueso de un kilo Vale. Y si no, pues también podéis ir a. A todos los programas grabados, a archive.org, ¿eh? otra página web donde colgamos ahí moviendo programas y les colgáis, si queréis, ¿eh? descargáislo para vuestros ordenados y escucharos cuando vos dé a la gana. Porque hoy es eh, 4 de marzo, hoy es día 4 de marzo y son ahora mismo les 22.05 de la noche. Ya sabéis, si es eh, 4 de marzo y son las 22.05 de la noche, que te es en directo. Pero voy a mirar, por ejemplo, cuánta gente en directo está escuchándome. Ahora mismo por, por nuestro servicio de misión, de misión digital ¡Uh, qué guay! Tengo un oyente por mi servicio de misión digital Que hay un oyente que debe ser el mismo que está en el, en el chat Que se identifica como yo ah, bien, oye eh, Hola tú, no, te debería decir hola yo Bueno, pues nada, eso Bueno, eh, vamos a empezar con esta noche eh, eh, tenía yo ganas de, de, de, de decía yo esta noche voy a dedicarme a presentar bien los cantarinos a, a contar no, pues paso, se queden por saco yo os pongo y si queréis pues bien y si no queréis pues aguantéis vos así como lle vale eh, de primero voy a decir un poco porque yo he de un grupo que se merece que diga un poco llámese La Tarrancha, son de aquí de asturias ¿eh? y canten esca en asturiano ¿eh? Por, y, y me parece que ya el único grupo que toca es Can Asturiano. Muchos estaréis diciendo, ¡Bajo, no! Y es como las Redes, eso ya es que <ríe> Hostia, ahora me entero, Para mí, ya el ruido, y sin mal fecho y tal, queriendo parecerlo, pero no ya. Esto sí, esto sin embargo sí. ¿eh? Y entonces voy a poner, cantan, para que lo sepáis, eh? que, cantan en el Iber Romance Occidental. Eh? El Ibero Romance Occidental. Consta, me parece que ye de dos lenguas, el portugués y el asturiano, el iberromance oriental, si no me equivoco, y del castellano y el aragonés, luego tal los romano, que entra en la de Dios, no sé, el francés tiene sí, unos sé cuantos dialectos, luego tal ocitano y luego tal catalán, la de mi madre, eso sí, todos latines, eh, cuidadín. Bueno, venga, escucháis esta la primera y, y que vos preste. Eh, no voy a decir eso que digo todos todas las hermanos de que vos prestes y no vos prestas, jodéis, pues no, esta que vos preste oísteis Y si no, pss, con alguien que vais vos las conmigo. Venga, escúchela De puta madre, tenemos un día de puta madre, ahora resulta que el reproductor me dice que no puede reproducir el archivo porque está dañado, no sé qué collones de... Bah. Mira, de verdad que que, que, que, que, cuando uno tiene el día, el día torcido, bueno tengo aquí a Benjamín, ¿eh? Benjamín, saludo por el micro, joder, ya... muy buenas noches, eh. Eso, tengo aquí a Benjamín, que va a echarme una mano, que para eso sabe el de estas cosas de la técnica, eh. Que digo, yo, no, no, ...no puedo reproducir... ...no puedo reproducir... ...mira a ver el Zara... ...si lo reproduce el Zara... Oh, eh, ...vamos a ver si... ...porque si tenemos... movimiento de programinos... ...eh... ...pa... para para reproducir las cosas... ...y para tal... ...lo que pasa que yo uso... ...esto... ...el que no me reproduce... ...y el puto Windows medio... ...de los collones... ...eh... ...no me extraña... ...eso está fecho por el Bill Gates... ...el Bill Gates es un cabrón... ...o sea... ...yo no me conozco de nada... ...pero dame igual... a ver hoy con el estado de ánimo que tengo cualquier persona yo voy a hablar mal de cualquiera ¿eh? <risa> me igual yo no conozco de nada el paisano ese pero me igual yo un cabrón o estamos sea, ta, estamos así estamos así a ver que el, el zara va, va, va. Ah, venga hombre pues entonces como va por zara pues va la, acordemos en ¿eh? la tarrancha en ibero romance occidental en asturiano eh, que guapulle tiempo a esta parte, descubrí que no estoy sólido. A eso de la media noche, todos muertos, saludos de los y montamos la gran policía. Bueno, pues al final sonó la tarrancha Menos mal, porque si no, ya iba yo a pillar un cabrillo todavía más gordo del que tengo Dito que ya es difícil, ya es difícil ¿eh? pillar lo más gordo Porque hoy tengo yo uno importante, de estos, de estos guays No sé, no, no sé qué tiene este día ¿eh? Yo creo que empecé lo, así, plof De esto que dices tú, no tengo ganas de nada No fuego nada, un tal Luego nada, voy a piscina voy para la piscina, me cago en la puta piscina joder, justamente hoy tenían que decir lo menos 60 chorbos ¿eh? putos guajes o sea, vamos a ver que yo no tengo nada contra los guajes pero que se me metan 60 tíos yo que sé que tendría 15 o 16 años y me metan en el agua allí cago en dios yo siempre nado 40 largos ya vos lo más veces no nado 39, ni nado 41 son 40 pues hoy no fui capaz ¿Eh? No fui capaz porque pf, tú sabes lo que llena. Yo no así, pero bueno Una nada, preguntina: ¿y cuántos hiciste? ¿Cuántos te desearon hacer? Nada más 20. Eh, bueno, poco. 20 y, y espera, y no seguidos ¿Eh? <risa> que soy yo lo peor? Yo fuego 40 seguidos Puño, pierdo, pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Qué va? Imposible. ¿eh? Tenía que andar parando y tal. Menos mal que llena nada más hoy. Oye, que, que, que no sé qué historia de módulo estaban estudiando que tenían que hacer que un esprate que se habían reservado piscina cago en la puta pues que la piscina que avise oye eh, tal día no vengas que vienen una recilla de guajas aquí a armala o sea que valte más un venir joder de fecho en el vestuario la gente llegaba tío los paisanos veían el percal porque encima yo llegado ahora que estaban cambiándose <ríe> veían el percal y con Jenny me saben había incluso uno en pelotas allí que vio llegar a toda a toda recilla esta y cogyó vistió otra vez la hora digo nada, son la una y media y tal y, no para no venir más hasta ahora porque si van a venir todos estos digo joder espero que no más vengan ¿no? hoy no todavía cuando son guajes pequeñinos cuando hay vacaciones y tal van guajes pequeñinos y eso presta joder aunque también oye yo fa en escándalo y tal pero presta velos y tal oye qué soy yo Por ahí jugando, son graciosos. Estos no, <risa> vamos a ver. Estos no, que yo seguro que ya era así cuando tenía la de ellos también. ¿eh? Pero yo que fui, pues fui, también fui despreciable. Que íbamos a hacer, ah, ya que tengo mal día. Si sí, fue cualquier otro día, no me soltaba yo. es bueno, a ver qué tema voy a poner ahora. A ver si ahora me de, le da la gana de, de, de reproducirlo. Eh, que lo de hecho, que ya veis que, que, que hoy que paso yo de hablar, que no tengo ganas, que voy a poner. Más música, a ver, estábamos con el Ibero-Romante. ¿eh? Ya sabéis, familia de lingües latines, es que vienen del latín. ¿eh? Vamos a vamos a empezar por el, por el extremo occidental. Vamos a empezar por el extremo occidental. Eh, Ibero-Romance Occidental. Ya hablamos del asturiano, ya pusimos un scan asturiano. Pues ahora voy a poner un ska que va a estar en portugués. ¿eh? Que ya el otro Ibero-Romance Occidental. Y vosotros diréis, no, queda en medio el gallego, no. nada más que portugués hay portugués, joder cago en la puta, el portugués falas en Brasil falas en Portugal, falas en Galicia y falas en Asturias del navio para allá ya está, o sea y, y, y no es discutible, ya si, nada, coño, que lo he dicho que hoy estoy sientes, ¿vale? hoy yo talibán, hoy no voy a discutir con nadie oye lo que diga yo ¿eh? mañana pues seguramente ya no pero hoy sí, oye lo que diga yo y ahora vais a escuchar un grupo que se llama Despe y ¿eh? ¿Mm? Y que están tocando un cantar que se llama Festa. ¿Visteis? ¡Qué guapo! Vale, pues voy ponémoslo. Y que no se os ocurra protestar. Bueno, pues seguimos, seguimos eh, Ya voy desfogando, eh, ya voy tranquilizando oh. Sí, hombre, sí, un poco sí que la, eh, Esto de hacer radio de Decía yo muchas veces el tiempo Y últimamente no lo digo nada Está bien hacer radio Calmes, haciendo radio De verdad, que sí, joder, creíme Que de verdad, normalmente calmes Mira, este que tenía que tenía en el chat El tal yo, este escapó va menos normal que escape, ¿eh? porque escuchas me este plan y hostia déjame yo con este no quiero hablar, <ríe> no me extraña, no me extraña. Pero bueno voy yo, voy yo tando, voy yo más calmado, ¿eh? voy yo más calmado. Comentaba yo ahora con el Benjamín, joder, 20 minutos y ya van dos cantares, ¿eh? Que otras veces pongo los casi en todo ahora, vistes? Nah, pero hoy tengo yo ganes, hoy tengo yo ganes de, de poner música, hombre, tengo ganes de poner música y a lo mejor tengo menos ganes de hablar. ¿Eh? A lo mejor y eso. Pues vamos a seguir hombre, vamos a seguir, vamos a seguir haciendo el barrio este de de, de Lingües. ¿eh? Eh, en cuanto al libro Romance terminamos ya, terminamos ya, porque ya puse en Asturiano, ya puse en Portugués, en Castellano. Traidos fartucos ya de sentir seguramente es que en Castellano o aquí sea, que no hay por qué por qué andar poniéndolo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner eh, otra otro cantar. Otro cantar escala, por supuesto, naturalmente, eh, que también pertenece a una lengua que está presente en la península ibérica, aunque no sea ya un ibero-romance. ¿eh? Eh, pertenece más bien a la familia franco ¿eh? o, o también llamada galorrománica. Eh, que ya la que constituyen todos los todos diferentes dialectos del francés, que ya pierdo en un sé de porque pierdo eh, el ocitano ¿eh? el occitano que también está presente en la península y en el na, na valle cuesta me la de Dios pronunciar una una para palatal así al final de palabra pero bueno eso en el valle de Arán, joder ¿eh? ¿vale? y bueno, lo he dicho la que vos voy a poner ahora ya en catalán ¿de acuerdo? ¿eh? ...un temilla en catalán... ...hoy ponemos un temilla de, de... ...de un grupo que a mí me gustaba mucho... ...cuando llegamos... ...luego por lo visto siguieron sacando discos... ...pero ya en un sentimiento... ...llámese escatalá ...seguramente también... ...también lo sentiste un montón de veces... ¿eh? Mm. Eh, ...en este que voy ponemos... ...además... Eh, tabato todavía de cantante... Uno, ...uno que se llamaba Quique... ...uno que a mí... Eh, ...calleame muy bien por un texto ...cuando dejó el grupo... ¿eh? hizo un comunicado de tal... ...en que explicaba las razones, los motivos... ...y bueno... ...consideré yo al chaval este... ...un ejemplo de, de coherencia y tal... ...pero después hay más cosas de él... ...y resulta que no... ...la verdad... ...hombre sí, sigue siendo coherente y tal... ...pero yo no mofo de mierda... ...entre otras cosas... Bueno, oye, oye, oye, que me ha pasado hoy que estoy hablando mal de todo el mundo Y no me sale mí mi bien de nadie, ¿eh? Debe ser eso, para mí que yo eso, que no me sale. Pero bueno, vosotros sentíslo y me diréis, a ver si si vos parece que tengo razón O vos parece que no la tengo, ¿Qué sé yo Bueno, de esto que por sentir la canción no vais a ver si tengo razón o no Qué coño, ¿Qué, qué cosas digo yo, ¿eh? Venga, sentidla solidar-nos, ballant el tu i tots tutant el dos fumen a l'Europa de l'est, a Italia i a la illa sense fumar res tots endemà i t'has fotent-se una pizza i jo gaudim de la perestroita N'esta magèstas un dia arribaria fins a Montigomé Penava és que acabarria la robar viebudament Saquin to en vista fire també darrere del saló d'acer un món de palmeres al bus a tres per un país tan pe de cri de xamaica o bataru rapper ni no espas dal meu gust en bercos garbei en formatge la ticolina puta el satores castava gens cast dia arribaria pizza de arriba Maria vindamo tio E Got him es que la riera da Roma pia Budapest Seguimos, seguimos aquí, uy, cómo va calmando la cosa, cómo va calmando Eso sí, óyeme, yo, eh, a ver, una cosa allí que vaya calmando Y otra cosa allí que no tenga que falar, que seguir hablando mal de la gente ¿eh? Al final del programa va a tirar dos besos Sí, y es posible, y es posible que haga que eso Además, uy, sí, sí, porque estoy viendo cuál es el último cantar que voy a poner y sí se lo merece ¿eh? y un cantar que quedes oh, quedes como Dios tengo que controlar el tiempo porque que me dé que me dé tiempo ponerlo bueno a ver vamos a seguir vamos a seguir eh, ahora hay uno que no sabía si, si poner o no poner este si cantar pero voy a ponerlo no sabía si ponerlo porque el que lo canta me, me queda como una patada en culo o sea yo un mongol yo un mongol que vamos a hacer y uno de estos que va por la vida redentor y no, no hay dios que no aguante bueno no hay dios eh. aguanta mucha gente eh, pero no lo aguanto yo que yo lo, lo importante pero bueno voy a ponerlo igual hombre, voy a ponerlo igual más que nada por eso porque me permite hablar un poco mal falar un poco mal de, de, de una persona y eso hoy esta noche pues pues bien bien no eh, mmm, vamos a dejarles les junguerratines vamos a dejar los romances eh pero vamos a quedarnos en la península ibérica vale Y si ya puse asturiano, ya puse portugués, y ya puse catalán, y ya dije que castellano no voy a poner, quédame el aragonés, pero nunca encontré nada de escana aragonés. Habrálo, ¿eh? Igual me ha dado una J es tío, o sea, sí. en aragonés. Pues no te extrañe que la, que la, que la haga, ¿eh? Lo que pasa es que yo no la encontré aquí, vamos a hacer, oye, no lo encuentro todo, lo encuentro todo. Entonces, ¿cuál ya era allí, que queda? Pues hay una lengua que, que que se fala allí que bueno, que me desinventaron de, de, de, con cual de cuatro viejos que quedaban, eh, dije, me, pues vamos a hacer una bueno, pues el euskera. Oye, oye, que estoy hoy que ¿eh? falta su toyo hoy, impresionante. Bueno, pues vamos a poner un esca en euskera, ¿eh? Vamos a poner un esca en euskera. que bueno el, el que lo canta no voy a decir ni quien lleve porque paso tío que me da mal rollo que, que es importa así que no quiero decirlo voy a decir el grupo que colaboraba con él porque eso sí me gusta mucho aunque hoy también tendría que hablar mal de ellos <risa> acordáis pues de, de un día que hice un especial de un grupo de ska Que dije yo que ya era lo más, que me gustaban por la vida y tal ¿Eh? Unos venezolanos que se llamaban desorden público Sí, hombre, sí, seguro que vos acordáis Que metí una entrevista con el cantante y todo Un día fui a Velos ahí a, a, a Vega y tal Y bah, prestóme por la vida Bueno, pues eh, eh, ellos colaboraron con uno eh, Que no hay Dios quien lo aguante Pero bueno, colaboraron con él y, y cantó una cancionina en euskera. ¿eh? Pero ya vos digo que lle. Que ye... O sea, yo uno de estos que, que, que llegan sin, que se meten toes, que y, yo creo que yo el típico que que yo qué sé, pues hay una cámara de televisión grabando un partido de fútbol y tal pegando saltos, y levantando las manos para que lo para que lo vean. Está diciendo, "Eh, estoy aquí, estoy aquí." O está diciendo unas que era, como sea que se diga, oh, chur, chur, ah, no sé qué, todo lo que diga, lo que sea. Arracatua, arraca Bueno, la historia que lle que lle cansino, joder. Que, que no digo nada que yo cuando tenía 16 años, bien que me prestaba, eh, yo, yo, oh, ¡qué guay este qué guay este! Pero yo que yo a los 16 años y era mongol, ¿qué vamos a hacer, no? suele solo pasará que se todo el mundo a los 16 años? Eh? Yo creo que ye que ye, debe ser debe ser etapa, fase de paso, alguna historia. Pero bueno, la cuestión ya que yo me ponemos un cantar ¿eh? del del impresentable este. Que no os digo que llegue, que solo os digo que colabora con, con, el, con, con el grupín este que me mola mi yo ¿no? eh, los, los desorden públicos. ¿Vale? Venga, para allá va. Audà tribuna, jau te quitzeko aburuak, aurreko, plataforma errealitate koordinotsu bat, kanta kere bezala, ausen du zupotera kaiua, bomba dialektika estanda, bomba komunikatzalia estanda, den denakekin go du estanda bi mundu awek, to hacer algo aan, a tuits up, itsa zagun, inicial, It's a gun, medicine. It's a gun, a bullet. de a como calma el ska, eh, el ska cuando yo guapo, cuando también fecho, oye, yo llega una música que, que yo creo que llega buena para el espíritu, ¿no os parece? A mí parece, lo ¿eh? Porque mira, estaba poniendo vos a jugar al cantar este, ¿eh? que cante este que ya vos digo que que llega en que no hay quien, quien quien lo aguante, ¿eh? y, y oye, así préstame, voy y pase lo bien. Y noto tomé yo mucho más calmado y mucho más optimista y, y mucho más bueno. Ahora mira, ya acaba de pasar la mitad del programa y no tomé yo que, que estoy mejor. Hostia, pues déjame, déjame, deseamiento déjame seguir, deseamiento seguir con esto del escape porque estoy viendo que, oye, que, que, que funciona, ¿eh? que funciona, que posee uno, que posee uno mejor, posee uno mejor, el eh, mejor del de cuerpo, del espíritu, de, de la mente. Uy, qué pasada, qué pasada. Venga, pues vamos a seguir entonces. Pero vamos a seguir con, también con Ska. Vamos a volver a, a las lingües la, latines. ¿Vale? Eh, ya acabamos con todos los ibero-romantes. De fecho ya nos metiéramos con la familia franco citana y, y vamos a seguir en ella. Vamos a seguir en ella. En este caso con un, con un Ska cantado en, en francés. ¿Vale? Uy, que ya muy guapo también. Este también tengo que. Eh, no puedo hablar más de ellos porque no los conozco y además porque ya voy va posándome a mí voy va templándome ¿eh? el espíritu el ánimo y va gustándome más oye que te que golpe estas cosas la verdad joder no sé oye bien no sí. Pues síguese en Radio Cuca, sigues escuchando a Nedonia, y yo ya estoy mucho más calmado. Hoy, oh, madre, eh, tiene un poder curativo el escapa para el estado de ánimo tremendo, ¿eh? tremendo, tremendo. O sea que lo mejor que puedo hacer, yo creo, ¿eh? yo creo que lo mejor que voy a hacer va a ser no fallar demasiado, no vaya a ser que me vuelva a mí la ira. ¿eh? Vamos a poner, a seguir poniendo ska. ¿Eh? vamos a seguir poniendo esca, porque si no es posible que, que, que, me vuelva, ¿eh? que me vuelva que me vuelva vamos a ver, vamos a, a, a seguir la, la línea en y lingüística esta que estamos haciendo vamos a ver, si esta estaba en francés vamos a si ya el grupo a lo románico o franco-citano, como preferíais llamarlo, de las lingües latinas ¿eh? ya puse una de de la lengua de más al sur un ¿Eh? catalán un catalán ya puse una de la lengua de más al norte del grupo un scan francés ¿eh? y ahora vamos a seguir vamos a seguir con les con les yatines ¿eh? vamos a poner un cantar ahora que vamos y los anteriores calmaban este calma más todavía porque yo precioso la verdad todo se todo hay que decirlo yo un tema guapísimo ¿eh? yo un tema guapísimo que está encantado eh, una de las lenguas del grupo itálico, ¿eh? del grupo itálico, en concreto un italiano. ¿eh? Ya sabéis que el italiano, o pues si no lo sabéis de os lo yo, el italiano tiene un montón de variantes. ¿eh? Yo un poquitín, y un poquitín un batuá de esos, y un poquillo un batuá de esos porque tiene dialectos raya. Pero bueno, este me parece que está, en, que está en el batúa de acuerdo. Y una canción muy guapa de un grupo que se llama Arpioni. y que cantan eh, equivoclio situ ¿eh? ya, solo lo bien que suena yo creo que ya, ya te calma ¿eh? solo lo bien que suena el título y, y la canción ya veréis que también suena muy guapa ¿eh? ¿de acuerdo? escuchadla, escuchadla ya veréis cómo se os calma la ira si ya que la tenéis Mi sento il cuore Gonfio, solo adesso l'ho capito la pressione, sei per nata, ma è sfiorato con un dito, sono tornato un po' bambino, fammi prendere un po' fiato baba al vento un attimino e mi sento un po' sfigato. Adesso che ripenso ai tuoi occhi con ti accanto, io già cercavo un senso, l'ho capito per i e nel vento sono gatto, che dammi lui ti ha portato, ed a te io sono grato se il mio cuore è collato, mi sento il cuore gonfio, solo adesso l'ho capito la pressione, sei pennata ma è nata, sfiorato con un dito, sono tornato un po' bambino, fammi prendere un po' fiato baba al vento un attimino, e mi sento un po' Adesso che ripenso ai tuoi occhi con te Io già cercavo un senso, l'ho capito per incanto E al vento sono grato che da me lui ti ha portato E te io sono grato se il mio cuore è decollato que el, el compañero Incio de los capítulos prohibidos estaba yo lo contando y eh, estaba yo contando y que, que el mi cabreo este que tenía que se me va a calmando es mejor resultóme un poco porque al corrándome de las cosas que me llevaron al cabreo eh. conté vos lo de la piscina de por la mañana eh. pero que un vos conté yo de, de por la tarde de, de la biblioteca eh. yo a ver aquí yo, yo soy un amante de las bibliotecas soy si una cosa de esas que llamen un ratón de biblioteca Te otro puto me metido en las bibliotecas Me encantan las bibliotecas Y una de las cosas que más me gustan de las bibliotecas Es el silencio ¿eh? Es la posibilidad de estar en un sitio Silencioso La ciudad hay de tu ruido Coches para acá, claxones Tal, gente berrando, tal Pero metes en una biblioteca Y es como si te aislares del mundo ¿Eh? Bueno pues que sepáis que en la biblioteca he publicado bien, ¿eh? esa que está, en el fontán, ya no pasa eso, ya no pasa eso, aquello y como un mercadillo, ¿Eh? no ves que tiene al lado el mercadillo el fontán, pues ya como una extensión, ¿eh? Totalmente, es? <risa> eso, y eso, o sea ya llega, llega al extremo que la gente, bueno aparte desde de, de, de ya hay un ruido de fondo, ¿eh? un ruido de fondo ya permanente, permanente, aquello y o sea, Allí centrarse Porque a mí las la biblioteca Es eso que te mola De que te sientas Sabes un libro Y te metes dentro Porque nada te distrae Entras dentro del libro ¿Eh? Bueno, pues En, en esta allí Imposible ¿Eh? Ahí la gente Fala abren Las ventanas Escúchase Todo lo de fuera hoy fue afuera Acabó Oye un paisano Sonó Y el móvil Oye, pues pásate ¿Eh? Que te quita De que entres No te des cuenta De desconectarlo De poner un silencio Y que suene coño pero si suena oye rápidamente o cortas o, o, o descuelgas sales corriendo y pones te a falar en un sitio que no molestes y va no este no me no este yo descolgo oh, me que tal que no sé qué que no sé baja la joder, mar eh, la acabóse ¿sí? la acabo, ¿sí? pero ya que ya no penséis que porque podéis decir oh, hombre pero fatos hay los centros partes y podía ser un fatu que Dame, no me no para nada nada, que va sí sí los bibliotecarios que pensáis, que son diferentes están allí falando, al la la lleva sin preocuparse de nada de nada estos bibliotecarios antes que susurraben que a la mínima ya estaban shhh, al mínimo nada, hombre, nada de eso nada obvio, eh, hay que decir hay que decirlo todo porque yo que sé, pues por ejemplo ayer tuve nada aquí de ciudad naranco Oye, estaba a muy a gusto. Muchas veces voy a la de a la de Pumarín y es prestosísima. Uy, la incluso la del Milán. Mira tú que está lleno de universitarios, eh. Uf, anda que los universitarios no son folloneros y tal. No, pero allí están tranquilinos, y otro sitio tranquilín Y ya no me digo nada el otro día que tuve a Davilés, la biblioteca pública de Davilés, eso y una maravilla por los sentidos, eh. hasta la ordenanza susurra. Joder. Anda que. Pero en fin, bueno. Ahora puedo falarlo ya con un poco de. Con un poco de calma. ¿eh? Cosa que antes no podía. Bueno, voy a poner otro, otro SK. Uy, está acabándose en el tiempo. Me cago en la mar. A ver, voy a. voy a... Incio, acércate un segundín. A ver, está acabándose en el tiempo. Entonces, voy a mandarte a escollar entre dos lingües. ¿eh? Vas a tener que escoger entre una lengua germánica o una lengua eslava a ver, escoye eslava que eslava. Más rara. eslava, que es más rara vale, pues entonces vamos a ponervos a un grupo serbio ¿sí? de la provincia de voivodina eh, provincia autónoma dentro de la república de Serbia igual que ayer era Kosovo Hasta que dijeron la OTAN y los occidentales y tal. No, mejor que te separados es que así eh, nosotros mamamos más del teto y tal y no sé qué. Y así nos cargamos serbia y podemos bombardear la entera y así hay que reconstruirla y los nuestros empresarios ganen perres. Bueno, estas cosas. Bueno, pues y otra vez. No, yo os digo por bombardear bodina Y es por bombardear, por y os por, por, por, ba, ba, ja, bombardear, coño, Kosovo. normal, estaba lleno de albaneses y entonces siempre podía decir fricciones friciones raciales anda hombre, fricciones raciales que narices. venga, pues entonces lo dicho, que ya que incio, escollo la lengua eslava vamos a poner una canción de un grupo que se llaman ay madre, espera, eh, se llaman los Propeleros ¿eh? o Propeleros, es que aquí donde me veis yo no sé pronunciar el serbo croata ¿eh? Bueno, sobre croata que ya no se puede decir, porque antes ya se fue croata, pero ahora ya serbio o croata. Ya no se puede decir serbio croata, porque oye, cuidado, y políticamente incorrecto, eh, políticamente incorrecto, pero allí eh, para mí si debe lo mismo, lo único que y que el serbio escribe con caracteres líricos y, el, y el, los croatas escribían con caracteres latinos, pero ya es lo mismo, que lo sepáis todos. ¿eh? Y la que voy a poner ahora, pues bueno, tenía que decir que tal serio, pues no me da la gana, está en servio con rata. Ala, venga, toma. ¿Qué? ¿Qué? Ma nije mogla da vidim ono što ja osjećam. Znala je da nešto krijem, znala je da nešto znam. Kako da kažem, kao odlazim, neće to usupiti. Tu idem na drugu stranu, što tamo stvorim svoj putinju. Tamo gdje tako ti poro popevaju s vetrom, više retke sujite na drugu stranu. Miss you Miss you Miss Miss you Miss Miss you Miss Miss you Miss Miss you Miss Miss you Miss you Miss you Mislila je da će sa mnom prođići na svijeta. Igram se sa svojim mislima, kao za mnom nekada, kada sam otišao za uvijek. Kako da kažem, da oblazim, neće me dugo biti tu i te na drugu stranu da samo sam otvorim svoju putinju. Tamo gdje kakci, korobo pele iz vetro, tišene te su. Kako da gašem da opazim Neće me uzgupiti turite na drugu stranu Da sam ostvorim svoj put Samo gdje kak tu si polopotele iz vetro I se turi Ooh, ooh. I miss you, I miss you, miss you, miss you, miss you, ...vamos terminando... ...está a punto de acabar la anedoria... ...que un montón de cantarinos... al tintero... ...yo quería ponervos más... ...quería ponemos un unesca en Malasio... ¿eh? ...que bueno, en Malasio... ...yo no sé cómo se llama... ...la lengua que falen en Malasio... ...supongo que será en Malasio... Eh, ...quería ponemos más cosas... ...tenía uno en alemán también... ...pero bueno, oye... ...la cosa fue así, acabó... Sí, ...y ahora tiene que empezar otro, otro programa... entonces, para despedirme voy a poner una eh, que ya puse muchas veces en este programa pero que dame la gana de ponerla otra vez porque es preciosa es una de las canciones más guapes que sentí en la vida y como Yeska y panriba arriba está en japonés que no un una lengua ...que tenemos nosotros avezados a sentir... ...en ningún género musical... ...porque la verdad que los japoneses toquen de todo... ...pero les más de las veces en inglés... ...pues, pues me a mí... burla ...y hoy parece a mí que llegue un día... ...perfectamente a eso... ...para ponerlo otra vez... ...¿vale?... ...sí, claro que vale, que digo lo yo... ...venga, hasta la semana que viene... ...que supongo que te que otra vez... ...a lo mejor... ...ya se me pasó los muchos cabreros que tengo... ...o a lo mejor tengo otros nuevos... ...vete todos a ver, ...¿eh?... venga, hasta la semana que viene